Radio Gracia por el 106.1 de Santa Rosa y de Toay. Vamos a hablar con el presidente de la UCR Julio Tito Pechín. Julio, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estás, Juan Pablo? Bien. Bueno, el radicalismo finalmente, eh, en una situación que había generado expectativa, ha interpretado que el lugar del síndico de Pampetrol le corresponde a comunidad organizada. Esta es la, la mirada que podemos tener del documento que han difundido en las últimas horas, ¿es así? Sí, a comunidad organizada y o A los bloques en que ésta se haya dividido, porque ahora está dividido lo que era el bloque de comunidad organizada. Claro. ¿Está? Bien. Este, eh, entendemos que no se puede cambiar todos los días la forma de interpretar una ley. Y en el gobierno de Carlos Berna, en el 2015, ante el mismo reclamo del PRO, este, eh, el gobernador Berna entendió que la segunda minoría era la que se había votado. No en cuántos bloques se haya dividido después y demás. Y entendió que le correspondía a Pueblo Nuevo. Entendemos que ese criterio es el que debe respetarse ahora. No es todos los días cambiar la ley de acuerdo a cómo me convenga. Bien. Y la segunda minoría, digamos, el tercer partido, el tercero número de votos en las elecciones. Eso está claro. Eh, y no da mucho lugar a... ¿no? Ayer le contestaba a uno de los técnicos del partido que está activo, ¿no? no hay que ser abogado para interpretarlo. Porque habla de bloque la ley y demás, pero habla de la segunda minoría de acuerdo al voto popular y la segunda minoría de acuerdo al voto popular es comunidad organizada. Esto no implica que nos hayamos vuelto tiernistas. Sabés que si que uno tiene un objetor, y lo ha tenido cuando era ministro, es eh, mi persona. Yo recuerdo en aquel momento le objetaba que había sido condenado en primera, segunda y tercera instancia. Y justamente quien manejaba el órgano auxiliar de la justicia, es decir, la policía, el ministro de Seguridad, era considerado un delincuente por esa justicia. Y decíamos que no podía estar ahí. De hecho, bueno, finalmente el gobernador Barna le pide la renuncia, ¿no? Sí. Pero... Pese a estas diferencias de fondo que tenemos con él, entendemos que el cumplimiento de la ley tiene que ser claro y preciso. No y... podemos acomodar la ley de acuerdo como nos convenga a nosotros en cada oportunidad. Y Pechín, eh, le consulto, le extrañó que eh, hubiera esta movida del PRO porque evidentemente ha habido una maniobra, porque el propio gobernador propuso a Martín Masquín como síndico a pedido del PRO, es decir que eh, un poco se movieron para saltar esto que usted está diciendo es un obstáculo legal bueno, lo decimos en la nota ¿no es cierto? Este, sí, sí, claramente pero si permitís esto, también estás permitiendo que mañana el PJ debida a su bloque y pase a ser la primera mayoría y la primera minoría ¿sí? pues tiene 17 diputados, pensalo por ese lado también sí, sí, sí, claro entonces se acabó, se acabó la democracia, si permitimos esto violamos la ley y estamos violando este, todos los sistemas de control que puede tener el Estado. El, esto claro. ha sido suficientemente hay coincidencia digo entre el documento partidario y el bloque de diputados y diputadas está claro el, as, el asunto sí vos sabés que eh... Yo no, no tengo la definición de bloque, sí tengo la opinión personal del presidente. Y es bastante coincidente con esto. Es bastante coincidente con este documento. Sí. Este, no, no, no, no podés permitir el avasallamiento de la ley. Y a veces de PRO tiene esas, algún sector de PRO, no puedo poner a todos en esta situación, tiene a veces esas incongruencias, ¿no? El sábado hicieron una marcha por lo de Vicentín porque entienden que el presidente viola la ley y el martes están con esto violando la ley. Siempre hay que tener apego a la ley. Lo decimos claramente nosotros en el documento, ¿no? Eh, el apego a las normas jurídicas es un principio incraudicable de la Unión Cívica Radical. Debería hacerlo para todos los partidos, y nunca, bajo ningún concepto, condicionar ese apego a la conveniencia del momento. Esto es así. No importa si, si quien querían poner a Radical y no correspondía, no corresponde, punto. No se discute eso. En la medida en que no nos apeguemos a las leyes, no vamos a tener una democracia de calidad. Tito, ¿y han hablado esta situación con sus socios del PRO? No, en mi caso sí sé que en el bloque de diputados se ha hablado. Este, nosotros dimos una definición política desde el partido, ¿no es cierto?, como correspondía. Uh -huh. Bien, eh, eh, porque digo, esto, esto que usted está afirmando además, eh, uno tiene la sensación de que el hecho de haber dejado el poder político nacional ha puesto en evidencia algunas disidencias que ya estaban, pero que muchas veces en el gobierno se van este, disimulando entre el radicalismo y el PRO. ¿Cómo diría que está en este momento, y más allá de este hecho puntual, la, el, el vínculo de esa alianza? Bueno, vos sabés que, voy a hablar en lo personal, fui muy crítico a la gestión, ¿no? más que nada a la gestión económica, este, diría que hoy la relación es este, a nivel bloque de diputados, yo no tengo una relación fluida con, con la gente del PRO, si bien con algunos amigos hablo, institucionalmente no tengo relación con el presidente del PRO. Bien, Pechín, le agradecemos el contacto por este tema y no, si quiere agregar algo más es, lo escuchamos. No, no, no, este, te agradezco la, la oportunidad de aclarar esto y... Te vuelvo a repetir, el lugar es de comunidad organizada, de bloque de comunidad organizada, y o en lo que esta se haya dividido. ¿Sí? Nosotros no decimos quién de las dos partes que se dio ese bloque va a ser el que va a designar este, el síndico. No nos corresponde a nosotros. Simplemente decimos que por ley corresponde a él. Gracias, de vuelta. Gracias a usted, hasta luego. Julio Pechín, es eh, presidente del radicalismo. Eh, la historia es, si alguien no maneja los temas legislativos más o menos de cerca, es complicada. Pero está en juego una banca de síndico en Pampetrol. Silioto como gobernador y el bloque del PRO se apuraron y propusieron a Martín Másquina en conjunto, hay que decirlo así. Pero qué pasa, ese lugar no le corresponde al PRO según la lectura de la ley, diría básica, pero es por lo menos la que hace el radicalismo. Seguimos en Radiocracia.